Bueno, Egunon, David, Egunon. parece ser eh, que la rico Taberna de Tutela otra vez es el objetivo de, de un nuevo ataque. Eh, cuéntanos un poco qué es, lo que, qué es lo que os habéis encontrado, qué es lo que encontrasteis ayer en la rico. Sí, pues nos encontramos un trozo de plástico quemado, eh, que era una bolsa de plástico en cuyo interior pues, había un par de cartuchos de caza, eh, rodamientos y una garrafa y un polvo blanco de aspecto jabonoso y una, eh, la, la garrafa que daba todavía la etiqueta que producía quemaduras y demás, o sea, una etiqueta naranja de, de sustancia tóxica. Sí, muy rudimentario. Nada, una, una chapucilla. El artefacto, como te he comentado, eh, los cartuchos de caza no, no explotan con el fuego, entonces no... Hombre, podía haber habido daños porque yo lo cogí lo primero sin guantes, ¿sabes? Entonces noté que se me manchaban las manos como de algo aceitoso y eh, eh, jabonoso, entonces me lavé corriendo las manos. Entonces al ver la etiqueta ya no lo quise tocar más y no dejé que nadie más la tocara. Eh, no sé qué, qué tipo de producto han usado, entonces eh, es mejor no tocarlo. Uh -huh. y, y, y, y daños materiales pues ninguno ninguno un poco la mancha del suelo y, y vale uh -huh. eh, vosotros habéis dicho que pese a pesar que bueno que el artefacto parece que no ha causado apenas daños pero sí que sentís que, que es una nueva amenaza más no sí claro es una es una, un sabotaje hacia la rico de tudela es continuo eh, pintadas no tan no tan curradito como este pero sí pintadas escupitajos es lo más habitual eh, etcétera, etcétera, o sea, pero sobre todo pintadas o que te pinten toda una cristalera con la bandera de España, pintadas no. y rotura de cristales también, de vez en cuando. Eh, ¿Ante estos hechos habéis presentado algún tipo de denuncia judicial? No, porque pues no tenemos confianza en los cuerpos de Tudela. O sé sea que, o sea, si llamamos se van a venir y se van a reír de nosotros, entonces no, no hemos visto necesario. Tampoco ha, tampoco ha habido un daño material grande, pero pues eso eh, sigue en, nuestro, en nuestros medios, ¿no? en nuestros propios medios. Claro, al haber una gran presencia policial, eh, estos actos se crecen, ¿no? Entonces están amparados también, eso, eso es evidente. Y sí, la, lo cierto es que hay una enorme presencia policial en Tudela y toda la Ribera. Aquí hemos visto a la policía foral haciendo fotos a los carteles Del, de la manifestación que celebramos el 14 de, de diciembre. Entonces, ha habido mucha expectación con, con eso, pues con el tema de la manifestación, el tema de la firma del polígono de tiro. Eh, entonces, pues sí, también lo colocamos ahí. Eh, anteriormente también a este ataque eh, Bueno, teníamos, hemos tenido noticias Aparte de los m, ataques que has citado tú También de ataques contra Bueno, pues contra la de Castola, eh, De Tutera No sé si veis también que que, es, que estos ataques no son solamente Contra lo que podría ser la izquierda de Berchale Sino que es contra todo aquel que se sienta Berchale, vasco, vasquista o... es, es contra lo vasco O sea, aquí pones carteles en tu de la En castellano Y pones cárceles en euskera y te arrancan los que están en euskera. Y pone lo mismo, ¿eh? pero, pero arrancan los que están en euskera, los, los de castellano los dejan. O sea, eh, hay un sentimiento anti antibasquista aquí. No, nunca, nunca hay pronunciamiento. O sea, aquí eh, lo más radical en este ayuntamiento sería Bacharre. Y Bacharre están pues, dormidos en las poltronas. O sea, esos no, no hablan sobre nada. O sea, el tema de incluso agresiones fascistas que pudieran, pudieran dar y demás, pues Bacharre aquí no, no mueve un dedo. Eh, eh, Bacharre, para que me entiendas, si está fuera de la calle. O sea, Bacharre vive dentro del ayuntamiento y, y ya está. O sea, y el resto de fuerzas políticas es lo mismo. O sea.